¿Velamos el bugalú, Willy? ¿Qué tú crees? <risa> Óyeme, Yanni. ¿Cómo no sabes que mi perro Rosti baila el bugalú? Óyeme, hijo. ¿Qué? Yo te digo que ya no sé, ha visto a mis perros Rocky bailando en el Jugalú. Hay una cosa tremenda. Ay no me digas, yo le dije que ya no tenía una dona, todo partida. ¡Pero todo partida! ¡Pero todo partidísima! ¡Ay me lo cagia! ¡Ay que tú la veías, Marino! ¡Pero se veía ayer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mas Paco Duco! ¡Ay qué chulo! ¡Ay qué chulo! ¡Yo! ¡Pero que sé brincar en el Jugalú! ¡Ay! ¡Pero quítate que te llevo! Bueno, bailamos al lugalú. Vamos, caballero, vamos. modo tan loco, loco. El balán, el okay. ya no loco iba a darle boca a luz okay vanity de risa ahí ahí ahí ten no cuidado con ya eh.